No, la verdad es que yo no me imaginaba que iba a tomar los vuelos que ha tomado, ¿eh? pero yo lo considero como algo de sentido común, algo muy lógico y más en este momento de la historia que estamos viviendo. Es decir, yo creo que hemos ido creciendo en la democracia, se han ido consolidando también ¿eh? los gobiernos, los gobiernos plurales, los gobiernos para todos. Y entonces me parece que en este contexto yo creo que hay que ir como dejando de lado todos esos privilegios que no solamente la Iglesia, sino también la mejor de otro tipo de organizaciones han ido adquiriendo a lo largo de la historia. Eh, yo creo que incluso en este momento yo lo que hice es, ni más ni menos que ante esa campaña que surge, o ese debate que surge después del debate que se planteó en torno a la ley de la despenalización del aborto, y que después acabó con el rechazo en el Senado, es decir, como que mucha gente se sintió molesta ¿no? con, con la Iglesia Católica, pensó, eh, muchos pensaron que el debate no, como que la, que la elección se había perdido, porque la Iglesia Católica estuvo ahí actuando, trabajando muy fuerte, y entonces se eh, puso de manifiesto, se puso sobre la mesa este debate, ¿no?, de separar la Iglesia del Estado, pero que yo lo considero como una cosa normal, una cosa incluso beneficiosa en este momento para la Iglesia por varias razones. En primer lugar, porque si nosotros nos vamos a la realidad, no es tanto el apoyo del Estado a la Iglesia Católica en Argentina, estamos hablando de ciento 130 millones de pesos, que eso puede parecer una barbaridad, pero que si eso tú eh, lo, lo divides o tienes en cuenta las dimensiones de la iglesia católica en el país es amplísima, ¿no? es muchísimas comunidades, muchísimas parroquias, muchísimas instituciones, que dependen de la iglesia, por lo tanto 130 millones, como que eso es eh, algo, ¿viste? muy, muy Muy, eh, es decir, algo mínimo, ¿no? Algo que no tiene incluso ni importancia. Claro, lo que pasa es que si la UNE, esto de 130 treinta millones, y más en este contexto que estamos viviendo, donde hay tantas necesidades, mm. tanta pobreza y tanta miseria, como que uno dice, realmente es muchísima plata, ¿no? Pero no es así. Y yo creo que esto también nos vaya ayudando el hecho de prescindir, eh De ese, podríamos decir, como de, de, de esos beneficios que vienen gracias a los acuerdos que hay entre la Iglesia y el Estado argentino, me parece que nos va a ayudar a ser una Iglesia como mucho más independiente, nos va a ayudar también a ser una Iglesia como más encarnada y alimentada desde el Evangelio, y nos va a ayudar también a ir desterrando los prejuicios que hay en torno a la Iglesia católica, y que muchas veces incluso han sido alimentados por los propios católicos, es decir, muchísimos católicos, yo los he escuchado, que te dicen eh, «Los curas tienen mucha plata, la Iglesia tiene mucha plata», ¿Eh? Las parroquias tienen mucha plata y eso no es así. No es verdad. Es decir, empezando porque los sacerdotes, hay un, por ahí un dicho ¿eh? o una creencia que los sacerdotes en Argentina cobran del Estado. Esto es mentira. Es decir, los sacerdotes no cobran del Estado, los sacerdotes los eh, los acompaña en sus necesidades básicas precisamente las parroquias en las que están trabajando. El único beneficio que hay directo Eh, es ese beneficio que tienen los obispos que es de esos 130 treinta millones que van a la conferencia episcopal argentina y la conferencia episcopal argentina después lo va distribuyendo de acuerdo eh, a cada diócesis entonces los obispos reciben cuarenta y seis mil pesos pero que no es un sueldo la gente habla del sueldo de los obispos no es un sueldo Es como una especie de ayuda que los obispos luego eh, traen para sus diócesis y especialmente muchos de ellos lo dedican al sostenimiento de las eh, de los obispados donde están todas las, eh, diríamos, como las coordinaciones de las distintas pastorales que hay en la diócesis. ¿no? Entonces, ejemplo, el obispo nuestro, el obispo Esteban, es eh, lo que hace, ¿no? es decir, todo el dinero que él recibe eh, lo inyecta. Eh, ...pues precisamente para gastos dentro del obispal. Eh, otra ayuda directa que se recibe... ...es las parroquias de frontera... ...son parroquias que siempre han estado en una situación muy difícil... ...parroquias que estaban muy distantes... ...de los centros neurálgicos... ...o también eh, eh, parroquias que tenían muchas necesidades... Eh, de, ...porque eran parroquias muy pobres... ...y entonces se les da un subsidio de 3.000 pesos mensuales... ...son 500 parroquias solamente en todo el país... No olvidemos que hay miles de parroquias en Argentina. Solamente 500 son las que reciben este beneficio. Luego están las becas de los seminaristas, ¿eh? que también son 2.500 pesos mensuales. Nosotros no tenemos ningún seminarista, por lo tanto. Podríamos hablar, mira, te pongo un ejemplo. La iglesia de Viedma, lo que sería la diócesis de Viedma, la Los que se están preparando son estudiantes que se están preparando precisamente ¿eh? para ser sacerdotes y entonces están haciendo sus estudios, Normalmente los nuestros van a estudiar a Buenos Aires, a la Facultad de Degodos. Y te digo que, como ejemplo, la diócesis de Viena, ¿no? que va desde Chimpay, Río Colorado, Valcheta, Sierra Grande hasta acá, es decir, al mes que está recibiendo del Estado 60 mil pesos. Como mucho, es ¿eh? decir, si tú te pones a sacar a dividir viste esos sesenta mil pesos entre no es absolutamente no es no es gran, no es un número ¿eh? desorbitado ni es un número ¿eh? que llame la atención es decir no es plata ¿viste? en definitiva En la propuesta Luis o lo, lo que vos estás mirando de alguna manera o proponiendo es que esta eh, independencia se logre a partir de que 60 mil que pues, hoy, se reciben del estado ¿verdad? Yo creo que los católicos son los que tenemos que sostener nuestra iglesia. Y somos los católicos los que tenemos que sostener a nuestros pastores. Y somos los católicos los que tenemos que eh, sostener todo lo que es la tarea eh, evangelizadora de la iglesia. Y eso se hace, además yo estoy convencido de que en la medida en que un católico realmente colabore, colabore viste a consciencia, colabore con madurez en el sostenimiento de la iglesia... Porque también va a haber una especie de relación más íntima con la Iglesia, es decir, aquello que me cuesta se valora, aquello que no me cuesta no se valora. Y también viste un llamado a los católicos sociológicos, ¿Viste? hay muchos católicos sociológicos, los católicos sociológicos son aquellos que dicen yo soy católico pero no practico, ¿viste? entonces son puro número. Y que muchos de ellos también lo hacen uso de la iglesia y me parece que también eh, es bueno el hecho de que vayamos definiendo nuestra viste nuestra eh nuestro posicionamiento también en este tema es de decir, yo no puedo ser un católico no practicante o soy católico o no soy católico no entonces también ir definiendo eh, eh por qué porque luego muchos de los católicos sociológicos también hacen uso de la iglesia eh, y no hay tampoco una una verdadera o un verdadero compromiso. ¿Eh? lo que sería la meta, los objetivos que tiene la Iglesia en estos momentos en nuestra realidad, en nuestra sociedad. ¿Y vos qué, qué crees, Luis, para adentro? ¿Has hablado con los curas, con los mismo? Sí, yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo, incluso cuando yo hice el posteo en el Facebook, muchísimos católicos que expresaban que también estaban de acuerdo ¿sí? con este planteo, incluso algunos sacerdotes también se expresaron por ahí, eh, Cristian Bonín eh, lo hizo, también lo hizo Capitanio de la Pastoral Social de Neuquén, decía hay mucha gente que estamos dentro de la iglesia y que consideramos que avanzar por este camino nos va a beneficiar como iglesia es entrar en un proceso de purificación, en un proceso de definición, y en un proceso también de eh, que nos lleve eh, a tomarnos en serio nuestra Iglesia eh, y, sobre todo, a tomarnos en serio el mensaje de Jesús. ¿En otros países ya ¿sí es una esto? ¿O sea, ¿Este sistema de, de separación de Iglesia de Estado es realidad? En, en muchos países, incluso luego de, de, del, del diálogo de la Iglesia con los respectivos Estados, han surgido por ahí formas también de sostenimiento de la Iglesia, que se hace de los católicos a través del Estado, pero para la Iglesia. Por ejemplo, en España, en Alemania, eh, cuando la gente hace lo que es la declaración de la renta, lo que sería eh, cuando hace la declaración ante la FI, entonces de los impuestos que se le retienen, eh, las personas eh, deciden que poniendo una cruz en un casillero, reciben que vaya, que el tanto por ciento vaya para obras sociales o que el tanto por ciento vaya para la Iglesia respectiva, así lo hacen los alemanes, lo hacen los españoles. Y me parece que esto es serio. ¿Por qué? Porque el dinero que recibe la Iglesia en un determinado país como estos, es decir, es un dinero que los propios católicos están dando, pero a través de la declaración de los bienes. Y, voluntad, digamos, ¿no? y desde la propia voluntad. No es algo que te exigen, algo que te obligan, que te imponen, sino que es ¿eh? desde la libertad.